de que este tipo de proyectos estamos sembrando. Quizás no vamos a cosechar nosotros, pero vienen nuestros hijos por atrás, nuestros descendientes, ellos son los que van a cosechar. No siempre hay que trabajar para uno, hay que trabajar para el futuro de nuestro país. Este parque agroindustrial, como dice el nombre, yo no digo municipal, privado, yo no sé por qué lo dividen, Seguimos con, lo, con el separatismo. Hay que descolonizar a nuestros concejales. Porque siguen hablando, este es un parque agroindustrial. Habíamos hablado con el concejal Valerio que se denomine Vía Oceánica, porque está entre la carretera Vía Oceánica del puerto cruzando el puerto Banegas, Trinidad, Puerto Suárez. Por acá van a pasar todos los vehículos de alto tonelaje. Brasil, Chile. Chile, Brasil. Es una en una zona bastante estratégico Por eso aquí se comercializa arroz desde Trinidad. Llegan acá para vender en Chala. Maíz desde Boyuibe, desde Camire, traen aquí para vender. Cruzan la capital, la ciudad Santa Cruz, para vender aquí. Aquí se fija... El precio del arroz, el precio de maíz Así como en Nueva York se fija el precio de la soya Entonces este es el pequeño Nueva York de Bolivia Hay veces no se dan cuenta los autoridades nacionales Porque se produce dos veces al año Entonces eso es la, la gran diferencia Yo a nuestro viceministro le decía En Montero, el norte cruceño tiene cuatro ingenios azucareros de los seis que tiene Bolivia uno en Santa Cruz, San Aurelio, que muy pronto se va a cerrar, y Bermejo de Tarija. ¿Y dónde están los ingenios azucareros? ¿Dónde está el futuro etanol? Está en el norte. Y para ello necesitamos equipar estas zonas, porque estas zonas son productivas, son los que nos van a traer alimento. No solamente va a servir para productores, yo he vivido en carne propia, también he sido rocero, comercializador,